mujeres con historia. La semana pasada, dejábamos a Eleanor Roosevelt con esos secretos inconfesables. Ella estaba totalmente pasmada al descubrir que su marido, Franklin Delano Roosevelt, con el que había tenido seis hijos, llevaba una vida sentimental paralela durante unos cuantos años con su secretaria particular, una atractiva joven llamada Lucy Mercer.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 ...no solo se opuso a que la pareja se divorciarse... ...sino que amenazó... ...con desheredar a su único hijo... ...si cometía tal barbaridad... ...para Franklin... ...además de su vida personal y familiar... ...estaba en juego... ...algo más importante... ...su carrera política... ...el era la pareja idónea para realizar ese sueño... ...su energía... ...su don de empatizar y transmitir al pueblo americano... ...las ideas y programas de su marido... ...eran una pérdida que Franklin... ...no se podía permitir... La pareja decidió proseguir unida... ...pero existían dos condiciones... ...la primera... ...que Franklin cortara de forma fulminante... ...la relación con su secretaria personal y profesional... ...y la segunda... ...que desde ese mismo instante... ...Eleonor y Franklin... ...ya no volvieran... ...a dormir juntos... A Eleanor, según se sabe... ...por confesión realizada a su propia hija Ana... ...eso de mantener relaciones sexuales... ...con su marido... Le suponía un auténtico suplicio El sexo era un sufrimiento que tenía que aguantar Ahora estoy muy aliviada Desde 1918 hasta 1921 leonor se volcó en hacer campaña En favor de su esposo Sus múltiples actividades sociales Le daban la vida A ella le gustaba muchísimo Estar cerca de los más pobres De los más desfavorecidos De la clase obrera Aquello Llenaba su corazón de satisfacción. Cierto es que el amor de la pareja se había desvanecido... ...pero se admiraban y respetaban profesionalmente. En 1921 su esposo contrajo la polio... ...una enfermedad que poco a poco le fue dejando inmovilizado de cintura para abajo... ...aunque intentó por todos, los medio, por todos los medios... ...hacer ejercicio... ...fortalecer sus extremidades inferiores... ...con rehabilitación y medicación... ...finalmente terminó postrado... ...en una silla de ruedas. Y en aquellos críticos momentos... ...El Honor fue su mayor... ...y más fiel aliada. Sara quería que su hijo abandonara la política... ...y se retirara a gestionar las propiedades familiares. Sin embargo eleonora apoyó la voluntad y ambición de su esposo habían trabajado mucho para hacerse un hueco en política ella sabía perfectamente que su esposo sería un buen presidente para su país y no estaba dispuesta a arrojar la toalla por mucho que se hubiese cruzado una enfermedad en el camino la polio le podría impedir andar y moverse todo lo que quisiera pero sus facultades intelectuales y sus dotes para gobernar seguían intactas los viajes que Franklin no pudo realizar visitando los innumerables los innumerables estados del norte de América pues los hizo Eleonor. ella viajó de un estado a otro simpatizando con los lugareños trasladando el mensaje y los ideales que defendía su esposo la gente la recibía en lord de multitudes y cuando se iba se había metido a los posibles votantes en el bolsillo Lo que jamás se podía imaginar... ...es que en aquella vorágine de encuentros... ...y campaña electoral... ...conocería a una de las personas... ...más importantes de su vida. Conoció a una mujer... ...que comenzó cubriendo la campaña presidencial... ...de la pareja... ...y terminó convirtiéndose en la pareja inseparable... ...de la primera dama... ...de los Estados Unidos me refiero a la periodista Lorena Hitchcock la redactora asignada por la agencia americana Associated Press que debía seguir los pasos a la futura primera dama durante toda la campaña Hitchcock era la única periodista entre el numeroso grupo de hombres y aquello llamó la atención de Eleanor ¿quién era esa joven que escribía bastante bien? Se interesó mucho y preguntó a Mabel, una de las amigas de Hick, como la llamaban cariñosamente. Y Mabel le comentó que Hick, además de ser una veterana periodista, era lesbiana. I speak your name. Aquel acercamiento y la curiosidad hizo que poco a poco... Pues, ...ambas hablaran y comprobaran que tenían muchos intereses en común. Una cosa llevó a la otra y cuando quiso darse cuenta... ...Eleonor y Hick estaban enamoradas. I I how... En 1933, cuando finalmente Franklin Delano Roosevelt fue investido presidente... ...convirtiéndose en el trigésimo presidente de los Estados Unidos la relación de Eleanor con hit ya estaba muy consolidada de hecho Hit tuvo hasta su propia habitación en la Casa Blanca y es muy significativo el viaje que realizaron juntas el verano de 1933 cuando la flamante presidenta invitó a hit a pasar tres semanas como auténticas turistas por Nueva York Nueva Inglaterra y el este de Canadá Intentaron pasar lo más desapercibidas posible, pero claro, su coche descapotable de y la altura de Eleanor, un metro ochenta centímetros de envergadura, pues no, no era lo ideal para ir de incógnito. No obstante, pese a que determinadas personas reconocieron a la primera dama, dejaron que disfrutaran al máximo esos días. Días en los que Eleonor aprovechó para ver la situación en la que vivían muchos de los lugareños en aquellas comunidades y darle luego buena cuenta a su esposo a su regreso. Cierto es que había mucha gente que reconoció a la primera dama, pero nada tiene que ver con la cobertura mediática de ahora. En aquellos tiempos podían guardar mucho más el anonimato y prueba de ello es que tanto la prensa como el público respetaba la intimidad de la pareja presidencial en ningún momento se hizo público que Franklin Delano Roosevelt estuviese paralítico muchos políticos y gente allegada lo sabía claro pero el pueblo americano no estaba informado en las fotos aparecía siempre sentado y los norteamericanos estuvieron siempre muy agradecidos por la política de choque y recuperación económica que realizó la pareja tras la crisis financiera y bursátil de 1929 tan solo un día después de la toma de posición de la presidencia Roosevelt puso en marcha la idea de Eleanor el llamado New Deal que consistía en un plan de rescate económico para ello Eleanor de nuevo cogió su maleta y fue en los ojos y las piernas de su marido él la había enseñado a observar todo lo que la rodeaba ...a valorar económicamente... ...los daños y perjuicios de empresas... ...de barriadas... ...las auténticas necesidades. Sabía perfectamente... ...el precio de las cosas... ...los problemas de los agricultores... ...los problemas de las empresas del motor. Se metió tanto... ...en la piel de los norteamericanos... ...que creó un grupo de colaboradores... ...a su alrededor... ...que le ayudaban a responder... ...a 3.000 cartas personalizadas enviadas por sus conciudadanos donde le contaban a Eleonor los graves problemas por los que estaban atravesando. Eleonor le dio sentido a lo que significaba ser la primera dama de un país tan importante como los Estados Unidos. Ella no se limitaba a figurar al lado del presidente. Nunca jamás fue una mujer florero cuya meta fuera estar muy bien vestida, ser educada y limitarse a obras sociales o de caridad. De cara a la galería, ¿no? Ese perfil no se ajustaba a su personalidad. Ella, con la ayuda y asesoramiento de su amiga íntima, Hick, fue una activista nata. Realizaba conferencias, que era una absoluta novedad, pues ninguna presidenta había hecho tal cosa. Escribía un artículo diario llamado My Day, ...que se publicaba en los principales diarios del país... ...donde exponía sus reflexiones... ...y también sus preocupaciones. Eleonor se había convertido... ...en la principal y más estrecha colaboradora... ...de Franklin, de su marido. Cuentan que cuando no se veían personalmente... ...por cuestiones de agenda o viajes... ...tenían una cesta en la habitación del presidente. Una cesta a la que llamaba... ...la cesta de eleonor donde ella le dejaba memorándums, cartas o informes con asuntos que le preocupaban que a su juicio debían ser resueltas. Todas aquellas reflexiones y opiniones eran valoradas y tomadas en cuenta por Franklin, quien tenía la última palabra para ponerlas en marcha. Y la pareja lo hizo tan bien que ningún presidente fue tantas veces reelegido. Franklin Delano Roosevelt... ...fue reelegido en 1936... ...en 1940... ...y finalmente... ...en 1944. Juntos vivieron el inicio... ...y el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...y aquí cuentan los cronistas de guerra... ...que Eleonor ...perdió influencia sobre su esposo... ...en favor del inglés Winston Churchill... ...quien terminó por conseguir... ...que los norteamericanos finalmente... ...participaran en la contienda... Tras el ataque de Per algo a lo que Eleonor se resistía. Y en esas fechas tan conflictivas, Roosevelt estaba de nuevo enamorado. En esta ocasión, otra vez la persona más cercana, su secretaria, Missy Lehman. Eleonor ya no se atrevió a decirle a su marido que zanjara esa relación. Ella tenía a Hick y él tenía a Missy. Eso sí, ambos debían ser prudentes y moderados en público. Aunque la gente más cercana sabía perfectamente la relación afectiva que tenía cada uno con sus respectivas parejas, de cara al país, ellos eran una pareja presidencial modélica que gobernaba muy acertadamente para los americanos y eso que en el caso de no su relación homosexual estaba penada por la justicia en aquella época era un crimen, era algo vergonzoso podías ir a la cárcel aunque no creo que estos delitos fueran muy perseguidos ¿y cómo llevaban sus hijos a aquella situación tan rocamolesca? Pues al parecer lo llevaban bastante bien, incluso lo valoraban positivamente porque de ese modo ambos eran felices y no había discusiones sino respeto por lo que hacía el otro. A mi madre saber que Missy estaba atendiendo a mi padre le permitía despreocuparse de sus labores como esposa y concentrarse en sus labores como primera dama. Eleonore estaba siempre ocupada. Si no estaba viajando, estaba trabajando en una nueva iniciativa. Y su esposo, a veces, se quejaba que apenas la veía. Solo me gustaría que no estuviera tan condenadamente ocupada. Y tenía razón, pues en abril de 1945, cuando su esposo se encontraba junto a Lucy Mercer, su antiguo amor, con el que todavía mantenía cierta relación en el balneario de Spring, Georgia, sufrió una hemorragia cerebral de la que no se recuperó falleciendo al poco y ella estaba de viaje la conmoción fue absoluta pues nadie se imaginaba que fuera a ocurrir un suceso así algunos enseguida miraron directamente a Eleonor le pedían, le solicitaban que ella optara a la carrera presidencial y se postulara candidata pero Eleonor no estaba por la labor Ella era feliz ocupándose de las causas sociales, escribiendo y dando conferencias. Quien debía tomar el relevo de su marido era el vicepresidente Harry Truman. Y Truman, aunque no era tan carismático como su esposo, sí era una persona muy inteligente y sabía el peso específico y mediático que tenía la primera dama aunque ya estuviese viuda por eso cuando surgió la posibilidad de nombrar la embajadora de los Estados Unidos para defender la declaración universal de los derechos humanos no lo dudó un instante y le ofreció el puesto Eleonor no pudo resistir la tentación y se sintió muy orgullosa de aquel nombramiento tanto que terminó liderando aquella comisión Eleonor no era ninguna experta en leyes y no era experta en derecho internacional pero tenía un corazón muy grande una experiencia infinita y sabía los derechos fundamentales que debe tener cualquier ser humano así que no se resistió a la tentación y bueno, se sintió muy orgullosa de aquel nombramiento tanto que dijo yo sí, sigo adelante junto a un equipo de asesores su buena voluntad y colaboradores de otros países se pusieron en la tarea de redactar la primera declaración universal de derechos humanos ella sabía la importancia que aquello suponía había realizado muchas cosas en su vida pero ese arduo y especial trabajo iba a quedar para la posteridad sería una declaración universal para las generaciones futuras y absolutamente relevante en su historia vital como persona lo redactó lo supervisó hizo muchos borradores hasta que finalmente fue presentado el 10 de diciembre de 1948 el verdadero cambio que debe procurar que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos debe proceder de los corazones de la gente los 30 artículos no iban a cambiar el mundo de la noche a la mañana ni a paliar las dificultades pero contribuyeron a ser una pauta a seguir para la defensa y el derecho de los seres humanos Eleanor se sintió orgullosa sus hijos también su pareja Hick, por supuesto y el pueblo norteamericano, igualmente Por fin, por fin, todos los humanos odiando género, origen, edad o raza tendrían los mismos derechos universales. Después, ella impulsaría la organización de UNICEF en favor de los derechos de los niños, los más, los más vulnerables. Y Truman admiraba tanto su valor que la denominó la primera dama del mundo. Y ella le fue fue, dimitiendo en el mismo momento que llegó Eisenhower al poder no volvería a la política social hasta que en 1961 la reclamó John Fitzgerald Kennedy y de nuevo comenzó con sus artículos y también con sus conferencias a los 78 años, el 7 de noviembre de 1962 falleció en Nueva York sus restos fueron enterrados junto a los de su esposo Franklin Delano Roosevelt Y su historia de amor secreta se mantuvo durante más de 30 años. Puede que surgiera algún romance más, pero no tenemos prueba de ello. Mientras que la multitud de cartas cruzadas con Hit no dejan lugar a la duda. Agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez, Sara Iturbide, José Manuel Gabriel, Rubén Bartolomé y Óscar Plaza su colaboración y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a los documentales la lucha de Eleanor Roosevelt por los derechos humanos y la primera dama lesbiana de Estados Unidos Eleanor fue un auténtico ejemplo para las posteriores primeras damas del mundo se le concedió el premio de Naciones Unidas por la Declaración de los Derechos Humanos también forma parte del Salón Nacional de la Fama de las Mujeres y en la actualidad existen dos premios que llevan su nombre uno que valora de forma individual o colectiva las contribuciones sobresalientes para la igualdad y educación de mujeres y niñas y otro promovido por Bill Clinton donde para honrar a destacados promotores de derechos humanos de los Estados Unidos tienen este premio Desde luego su labor dejó una gran huella para la historia de la humanidad. Y este ha sido nuestro pequeño homenaje para una mujer diferente con gran personalidad llamada Eliana Roosevelt.